¿Cuál información? Ogunero bezala kubara joango garaku informazian.twwborrian jarritako azken bideo batzuk komentatuko dizkigu e, Ostegunero bezala, ha mailarroez eskugu informazioun proiekuko la Amaia. arratsalde onna maila. Eta asteko Kolombiako impunitateari buruzko dokumental batekin hasiko gara. Baba hogeetagabebi minutuko dokumental gordina da impunidatz e, izenburukoa, E, Kolombiako bazken hamar urtetako ba, indarkeria militarra, paramilitarra ari buruzkoa. Hori e, beren gobernuak bultzatutako ba, justizia eta bakiaren legeak, e, paramilitarrak edo autodefentzak e, deiturikoak desmobilizatzea zuen helburu Eta horren gainean ari da, baita ba, bueno, bariatza bat tasa gehiagiezi gotzeko, bai lotzak eskutatzeko onagustu diren ziren hobien inguruan. E, orduerdiko dokumentala esan bezala impunidad eta adirazpen esan gureatzunak bildirtu guba bi minutu luseetan. Zibarun kaluroso saludo en nombre del bloque zentauros de los llanos orientales y no, no, no. ante besientes a las autodefensas unidas de Colombia de antemano se le hacen advertencia al personal que está ligado con la guerrilla o se componen o se van de aquí porque aquí no hay espacio para la gente que perjudica a los demás nuestra política cuál es preferimos que en el pueblo donde vivan 500 personas que queden 495 buenas y no que queden 500 en problema por cinco que no sirven. Todo aquel que se pille desobedeciendo nuestras órdenes, no se vaya a arrepentir porque ya cayó. Se le está dando la oportunidad personal. De total de parlamentarios de desmovilizados, que el gobierno inicialmente ha dicho que fueron 32.600, el gobierno presentó ante la Fiscalía 3.600 personas como personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad para que fueran procesadas por esta ley. De esas 3600 personas, 600 en realidad han comparecido a la fiscalía. El resto, el 98, 99% restante ha sido dejado en impunidad. El señor fiscal eh, en el sitio ya en Rosarío, donde quedaba el antiguo trapiche al lado del río, al rao, al lado del río se construyó un horno donde se cremaron aproximadamente 40 a 50 personas después que se le daba muerte. Aparte del horno, de estos hornos que utilizaban para desaparecer las personas, o la evidencia o rastros de, de personas que eran asesinadas por las autodefensas, ¿se utilizó otro método, otro mecanismo para desaparecer a las personas? Sí, señor fiscal, el otro mecanismo era arrojarlos al río. Las estructuras paramilitares continúan actuando, aunque el gobierno no lo reconoce, el gobierno... A los grupos que continúan actuando les cambió de nombre, los llama bandas criminales. Ese cambio de nombre no cambia la realidad. Sigur, Gabetazuna, Colombian, y en la parte de la información de www.greatest.git, que se llama la falsimedia, José Manzana, que se llama la falsimedia. Y en eh, la parte de Twitter, en Twitter, en Twitter, Batzarra. A la verdad. E, ba, vámonos bueno, a hacer e, abana un meetup eh a vananetsandako Twitter erabiltzaileen bat, lehen batzarrean izango izpide. Eh, bilzar argastatsua oso, e, baina bueno, betiko Ba, ziber dizidentzia deiturikoak, Joani Santze dulo gariar, Enaldo Escobar, Orlando Pardo eta Claudiako elo, ba, bueno, ba, zeatu ziren ekimen hori zapusten, eta ez ezuten lortu. E, Habanako Twittererabiltzailean bilkura esan da, esan baizala errakastatzuak, jendetsu izan zen, eta New York Times gunkariak e, berak ere, horren berri iman zuen. Uh -huh. Entzungo dugu korte hori. Esta ...red social, esen kuba... ...mucho más que las dos o tres figuras encumbradas por los medios internacionales... ...y respaldadas por el gobierno de Estados Unidos. Demostrado que son una ínfima minoría... ...comenzaron una desesperada estrategia de insultos a organizadores y participantes del evento. La propia emisora oficial del gobierno estadounidense para Cuba, Radio Martí informaba de que un representante del gobierno de Estados Unidos había acudido al evento de donde finalmente se marchó aburrido porque nadie lo había insultado. Twitter erabiltzei buruzko batzarra zarra espide zuen, Jose Manzanedak falsimediatal horretan, eta lehen dokumental bat, no, dokumental batekin hasi gara, dokumental batekin bukatuko dugu, kasu honetan kuan arrasakeriari buruz. Bai, bai, eta... Eh, Europan eta beste kontineetatan bezala kari ere eta Kuban zehazki arrasekariare basantzuak bueno, ba, bad daude. eta bueno, barrazakaria ardatz duen hogeitaaboz minutuko dokumentala gomendatzen dizuegu, razaz izenburukoa, Gure webgunean duzue, kontroversia talean. Eta, bueno, abanako Martin Luther King Jr. zentruak ekoitzi du. Eta, bueno, ba, egun kuban dagoen arrasakaren gaineko hausnark ba, eta egitera gonbidatzen du pertsona ezberdinei egin dien elkarrezketen bidez, entzun ditzagun horien hitzak. Eta horrekin amaituko dugu, amai, aurrengo abastelarta. Biart. Kuba existe rasismo, por supuestu. Porque Cuba es un país que viene desde de, de una tradición colonial y una tradición esclavista. Los grados son muy inferiores a los de otras realidades y muy muy inferiores a los de la realidad anterior a 1959. Para ponerte un ejemplo, una telenovela donde tú ves que siempre van a estar en el protagonismo principal personas blancas, donde tú no ves que las personas negras de veces se aman, Que, vayan con, que, que los escritores y los guionistas no hablen de las historias de las personas negras, que son historias muy particulares dentro de nuestra sociedad. Mientras que tú no veas el heroísmo, la heroicidad de ese protagonista negro dentro de esta sociedad que estamos construyendo, cada vez la población se aleja más de los valores que tiene esta población cuando tú no pongas una familia negra con sus virtudes y sus defectos y solamente tú subrayes el alto por ciento de la población negra que está en prisión, las mujeres negras o mestizas que se dedican a geneterismo o la prostitución, la mujer negra como objeto sexual desde la época de la esclavitud, el negro que no quiere trabajar, el negro que es sumiso a la bota del colonialista o del patrón. Entonces, tú reflejes siempre en la televisión estos aspectos oscuros, oscuros, no negros, aspectos oscuros, de lo que ha pasado durante siglos en nuestro país, lo que dice, no, la televisión no está contribuyendo a que se um, desmistifique esa presencia de los negros en nuestra sociedad y en la propia televisión. Todavía nuestra educación, nuestra enseñanza está comida por el occidentalismo. Nosotros no para nosotros la cultura universal es Grecia, Roma, el Peloponeso, ¿verdad? No enseñamos nada sobre África, no enseñamos nada sobre Asia, no enseñamos nada sobre Medio Oriente. Entonces, sencillamente, la formación cultural que le damos a nuestros muchachos en la escuela es una formación cultural incompleta. Creo que el tema racial tiene que ocupar el lugar de lo que es una parte cultural de la batalla de ideas.